Son los que produce, eh, lo, lo, las partes del ojo que pueden perjudicar el sol son, en, en principal, la parte superficial del ojo, la, la, la córnea, que puede producir una, una queratitis, pero eso no es una enfermedad grave para el ojo. Si sí, la, ex, la, la exposición al sol prolongada eh, está demostrado que puede originar lo que se llama la opacidad del cristalino, que es la catarata, y alterar una región más interna del ojo, que es la retina, que es la mácula es más, eh, se, han, hay, se ven pacientes con, con una maculopatía solar que son la gente que se queda mirando el sol un rato largo tomando sol por un tiempo muy prolongado se, se produce una, por, una, por un sí. fenómeno de fototoxicidad una quemadura en la retina y eso es irrecuperable es decir, l, l, las regiones donde el sol puede provocar lesión son en la superficie ocular generando una queratitis o una sequedad ocular el cristalino acelerando una catarata o produciéndola y en la retina afectando la macul una maculopatía solar entonces lo que hay que prevenir es cubrirse del sol en el caso así como uno se pone los protectores en crema sobre la piel en el ojo hay que tener un buen lente de sol y para que el lente de sol cumpla con la función de protegernos de los rayos ultravioletas tiene que tener justamente un filtro UV unos lentes que se venden en estaciones de servicio, en el tablón de la calle, que son plásticos y no tienen los filtros correspondientes. Hay que comprarlos en una óptica y que estén en la garantía que tienen el filtro del, del 80% o el 100% del filtro B. De esa forma uno filtra los rayos ultravioletas si y llegan en menor cantidad o en escasa cantidad al ojo y de esa forma no minimiza todo el riesgo. Digamos. ¿Entonces habría que tomar sol con lentes? ¿O ¿Por qué uno si tiene el palco cerrado así mismo afecta o no? En, en realidad eh, no habría que tomar sol con lentes, no es una, no es una indicación, digamos, pero sí eh, en, en, la, en las horas pico evitarlo de, de, de todas formas, más sobre todo estamos viendo que cada vez el sol está más dañino, Yo creo que mucha gente puede tomar con, con, con algunos andajos, se ponen algunos algodones con agua, eh, siempre a tratar de protegernos, digamos. Pero cuando uno está al aire libre, haciendo un deporte, eh, es bueno que uno que esté en no con el de sol, pues. Y en la nieve por eso también. Y la nieve, y porque es, el problema del el, el, el ojo recibe totalmente el efecto del sol. El, el efecto directo, que viene desde el cielo, digamos, y el efecto rebote que rebota en la, en la nieve, el eh, reflejo. El reflejo. Ah, entonces también cuando el sol hay una nube que lo tapa, ¿ese reflejo también es danino? Para... También es danino, en menor medida quizás, mm. porque hay algo que se está interfiriendo, pero también es danino. No, no quiere decir que porque está en un lado, eh, uno está exento de las complicaciones. Eh, sí, sigue existiendo el riesgo, quizás sí, en un pero sigue existiendo el riesgo.